La Comisión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de Westfamil presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. Jesús nos hizo una promesa que la ha cumplido porque Él cumple su palabra. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, en el versículo 20, Jesús nos dice: Y he aquí que yo estoy con ustedes todos. Todos los días hasta el fin del mundo, palabra de Dios. ¿Cuál es la promesa que hizo Jesús? Que iba a estar con, y sobre todo en los momentos más difíciles, los discípulos deben tener esa certeza. Cuando cantamos en la iglesia ese canto que se llama Iglesia Peregrina de Dios, que dice: Rugen e tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timo. m i r a s Con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza no llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos a Cantando, Él viene con nosotros, Iglesia peregrina. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor cumple su promesa? Él está con nosotros, por eso el saludo de la iglesia, el saludo litúrgico, De las asambleas cristianas que escribe San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículos 12 y 13. Segunda Corintios, capítulo 13, versículos 12 y 13. Este es el saludo de los discípulos. Salúdense mutuamente con un beso santo. Todos los santos los saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo está con todos ustedes. Palabra de Dios. Y cada vez que la iglesia se reúne, repite ese saludo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu está con todos ustedes. Y contestamos ahora la liturgia en inglés. Lo va a poner de una forma más clara y profunda. Porque antes se respondía en inglés y también contigo, pero ahora se va a decir y con tú. No solamente porque su presencia es de espíritu a espíritu, sino porque la presencia de Cristo en el ministro es por el poder del espíritu. Claro, dice Jesús, no todos reconocen su presencia. Hay dos tipos de personas. Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos 18 y 19. San Juan 14, 18. No los dejaré huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más. Pero ustedes sí me verán. Porque yo vivo y también ustedes vivirán. Palabra de Dios. Dice Jesús: que hay unos que no lo van. A ver, y otros que sí lo van. Me encanta cuando cantamos en la iglesia y decimos: Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, mira a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin poderlo ver. Llenos de ceguera espiritual, todos. Mí, ¿Cómo está el Señor tan cerca de mí que hasta lo puedo? Jesús está, dígale al que está al lado suyo: Jesús está aquí, y nosotros, sus discípulos, reconocemos su presencia. El catecismo de la iglesia católica en el numeral 1373. Nos dice lo que voy a leer: es la fe de los discípulos de Jesús, escrito en la doctrina de nuestra iglesia, numeral 1373 del Catecismo de la iglesia. Cristo Jesús, que murió y resucitó. Que está a la derecha de Dios, intercede por nosotros, está presente de múltiples maneras en su iglesia, en su palabra, en la oración de la iglesia, allí donde dos o tres están reunidos en mi nombre, está presente. En los pobres, los enfermos, los presos, en los sacramentos de los que Él es autor, en el sacrificio de la Santa Misa, en la persona del ministro, pero sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. Numeral 1374. El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual. Y el fin al que tienden todos los sacramentos en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo, la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente. Cristo entero. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo como si las otras presencias no fueran reales, sino por excelencia, porque es substancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Es la presencia real de Jesús. A ver si ustedes recuerdan. ¿Qué presencias dice el catecismo que nosotros descubrimos de Jesús? Está presente en su, y está presente en la, y está presente en los. A ver si recuerdan lo que leímos. Está presente en su palabra. ¿Qué más? En la oración. En los enfermos. En los que sufren. En los pobres. En los presos. Esa es toda la página de San Mateo, capítulo 25. Conmigo lo hicisteis. Pero está presente de una manera especial en la Eucaristía. Una vez más, ser católicos es ver más allá. Todos los hermanos no católicos dicen: Sí, Jesús está presente en su palabra. Y nosotros decimos: Amén. Jesús está presente cuando dos o más se reúnen en su nombre y nosotros decimos.、Amén. Jesús está presente cuando oramos y nosotros decimos.、Amén. Jesús está presente en los que sufren y nosotros decimos.、Amén. Pero cuando decimos nosotros y está presente en la Eucaristía, los hermanos se quedan callados. Y mientras ellos se quedan callados, nosotros decimos: ¡Amén! Ser católico es tener más de la presencia de Jesús. Y especialmente en la Eucaristía, Él ha prometido que permanece en nosotros. Él ha Nos dice que el que come mi carne y bebe mi sangre mora en mí y yo en él. San Juan capítulo 6, versículo 56. San Juan 6, 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Palabra de Dios. Y aquí, hermanos y hermanas, se define la fe de los discípulos. Y aquí, unos se marcharon, dice el Evangelio. En el versículo 66, San Juan 6, 66. Desde entonces muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los doce: También ustedes quieren marcharse. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, palabra de Dios. Cuando Jesús habló de su presencia, En el pan, su cuerpo y su carne, muchos discípulos ya no andaban con él. Se hicieron dos grupos: los que se fueron y los que se quedaron. Y yo admiro a Jesús que no detuvo a los que se fueron, no l e dijo, no se vayan. ¿Qué fue lo que no entendieron? Se lo voy a explicar despacio. ¿Y cómo nos vamos a comer tu carne? ¿Y cómo vamos a beber tu sangre? Jesús les hubiera dicho: No, si es que ustedes lo han entendido literal. Yo les digo espiritual. Jesús no le echó agua a su doctrina. Él vio que habían entendido perfectamente que se trataba de comer su carne y de beber su sangre, y por eso muchos dijeron: Nos vamos. Pero otros dijeron: Nos quedamos. Dos grupos: Los que se van y los que se ¿De qué grupo somos nosotros? De los que nos quedamos. Y fíjense que Jesús no habló con los que se fueron. Él habló con los que se. ¿Y saben qué l e dijo? ¿Y ustedes por qué no se van? Dígale al que está al lado suyo: ¿Y usted por qué no se va? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que se han ido de la iglesia católica? Mire cuántos. Ahora dígale al que levantó la mano. ¿Y usted por qué no se va? A ver, digámoslo como dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. ¿Saben por qué nos quedamos? Porque creemos en Él. Eso lo entendió perfectamente la hermana de Lázaro. Cuando el Señor le dijo, Tu hermano resucitará. Y ella le dijo, Yo sé que resucitará en el último día. Pero Jesús dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo, San Juan 11:27, Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. El Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo, palabra de Dios. Quiero que capten la lógica de ese diálogo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le está preguntando sobre una verdad de fe. ¿Crees esto? Y ella le contesta: Eso no sé, pero yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Cristo. Ella no le dice, Yo creo que mi hermano resucitará. Lo que ella le dice es, Yo creo en ti. El catecismo de la iglesia católica dice que precisamente es nuestra fe en Cristo la que hace posible que creamos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pongan muchísima atención porque aquí se define un verdadero discípulo de Jesús. No te estoy preguntando si crees en un dogma, en una doctrina, en una enseñanza. La pregunta es si crees en una persona, si crees en Jesús. El catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 1381, Doctrina de nuestra Iglesia, Catecismo, n u m e r a o 1381, nos dice: La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo. En este sacramento no se conoce por los sentidos, dice Santo Tomás, se conoce por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Por ello, comentando el texto de San Lucas 22. 19, cuando Jesús dijo: Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, San Cirilo declara: No te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con la fe las palabras del Señor, porque Él. Que es la verdad, no miente. Repitamos: El que es la verdad, no miente. Y no nos iba a mentir en una cosa tan delicada. Cuando tomó pan, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo. Tomó el cáliz y dijo: Esta es mi sangre. ¿Crees eso? Señor, yo creo en ti. Y tú no mientes. No nos iba a mentir en algo tan importante. No nos iba a decir, esto es mi cuerpo y en su mente, a saber si se lo van a creer. Y yo, ¿cómo va a ser mi cuerpo? si Oye, no está jugando el Señor. Poner en duda que ese pan es su cuerpo es poner en duda su palabra. Si él, que tenía poder, y pregúntele a cualquier hermano c r i s t i a n o no católico. ¿Usted cree que Jesús convirtió el agua en vino? Y Él va a decir sí. Amén. ¿Y usted cree que ese que convirtió el agua en vino, convirtió el vino en su sangre? Y le va a decir, eso sí no. Oye, si con su poder convirtió el agua en vino, ¿cómo no iba a tener el poder para convertir? El vino en su sangre. Pregúntele a un hermano no católico: ¿Usted cree que Jesús multiplicó el pan? Y le va a decir: Amén. Ahora, ¿usted cree que ese que multiplicó el pan convirtió el pan en su carne? Y tal vez le dice: No. Jesús dijo: Esto representa mi cuerpo. Esto le va a recordar a mi cuerpo. Esto es s o l o para que tengan una idea de lo que es mi sangre. Jesús habló de su presencia real. Y San Pablo lo toma muy en serio. Cuando escribe en la primera carta a los corintios: Y recoge toda la fe de la iglesia primitiva. Primera carta a los Corintios en el capítulo 11, versículos del 23 al 30. Porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido: que el Señor Jesús. La noche en que era entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Asimismo, tomó el c a l i después de cenar, diciendo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beban, háganlo en memoria mía. Pues cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto. Quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos, muchos achacosos y muchos mueren. Palabra de Dios. San Pablo dice: En ese pan que partimos, en ese cáliz que bebemos, tomamos el cuerpo y la. Sangre, y les advierte: si alguno come sin discernir, queda reo del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso hay muchos enfermos, y por eso muchos débiles, y por eso muchos hasta mueren. ¿Cómo podía producir efectos tan reales? Algo que solo era simbólico. Si yo le digo a usted, tome esto, imagínese que es una vitamina, o imagínese que es un veneno, y usted agarra el agua, y se imagina que es un veneno, se muere. ¿Se muere usted? Si se imagina que es una vitamina, es agua, usted agarra fuerza. Tal vez una sugestión puede ocurrir. Pero si se toma un veneno, aunque no se lo imagine, se va a morir. Porque eso es real, va a producir un efecto real. Y San Pablo dice. Cada vez que comemos de ese pan y bebemos de ese cáliz, estamos comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo. En la misma carta a los Corintios, él lo afirma con estas palabras: Capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos. ¿No es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? Palabra de Dios, nosotros comulgamos no con un recuerdo, sino con la persona misma De Jesús. Qué hermoso es ser católicos. La iglesia católica tiene púlpito y tiene altar. Repita por favor: la iglesia católica tiene púlpito y tiene altar. En el púlpito, la i l e i t ó Se nos da la palabra en la cual Cristo está presente. Y en el altar se nos da el cuerpo y la sangre de Jesús. Ser católico es tener más de su presencia. Esto lo entienden mejor los jóvenes, las señoritas, los caballeros que están enamorados. Y su novio o su novia les da una fotografía, o les manda una carta, ahora un correo electrónico, les manda un mensajito en el celular, o les pone su foto. Lo leen y sienten gran emoción cuando leen, y si nadie las ve, hasta le dan un besito a la. A la foto, ay, no voy a hacerlos pensar. Pero ahora, los muchachos por internet se ponen ahí a, a besarse en la pantalla. No sé cómo lo harán, pero tienen un acercamiento virtual porque están viendo. La imagen, están leyendo las palabras. Pero preguntémosle a esa señorita: ¿Y a usted qué le gustaría más? ¿Besar la foto o besar a la persona? ¿Qué le gustaría más? ¿Leer el mensajito o darle un abrazo al que le mandó el mensajito? a h í si、sí、me lo trae. a h í si、sí、pudiera ir. Los católicos leemos el mensaje en la palabra y también le damos un besito. Si usted observa en la liturgia católica, cuando el ministro lee el evangelio, le da un beso. Nosotros también besamos el papelito. Pero cuando comulgamos, le damos un beso a la persona misma de Jesús. Lo recibimos con mucho amor en nuestro corazón. ¡Aplausos! Ser católicos es no quedarse solo leyendo el papelito, es comulgar con la persona misma. De Jesús que está presente realmente en la Eucaristía. Para eso necesitamos tener el don de la fe. ¿Sabe quiénes nos enseñan a adorar a Jesús en la Eucaristía? Nada menos. Que los magos de Oriente. San Mateo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. No es necesario leerlo, porque la sabemos la historia de memoria. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Dice adelante que cuando los magos vieron la estrella que se detuvo, se alegraron muchísimo y entraron y encontraron a un Niño con su madre, y postrándose lo adoraron y le abrieron los cofres y le ofrecieron regalos, dones de oro, incienso y mirra, y después. Eso sí, hay que leerlo porque no todos reparan en este versículo y es el mensaje que nos da esta enseñanza. Versículo 12: Y avisados en sueño que no volvieran a donde Herodes se retiraron a su país. Por otro camino, palabra de Dios. Ellos venían buscando a un A un rey. ¿Por quién andaban preguntando? ¿Por un Porque habían visto su y ¿Y qué encontraron? Un niño. Si yo hubiera sido uno de esos magos de oriente, entro a la casita, veo a ese niño y digo: ¿y esto es todo? ¿No le parece mucha estrella para tan poco niño? Y esto es rey. Ellos vieron más allá de lo que estaban viendo. Ofrecieron oro, porque sabían que ese niño era un. Ofrecieron incienso, porque sabían que era Dios. Y mirra, porque sabían que iba a padecer, a morir. Oiga, todo lo que sabían esos, eh. Y eso es que solo habían visto una estrella. Eso lo sabían porque el Espíritu los estaba haciendo ver más de lo que veían sus, que veían sus ojos. Un niño, pero atrás veían a un rey. Cuando el sacerdote levanta la hostia, nosotros vemos un pan. Pero mira más allá del pan. Ahí está Jesús. Ahí está el Cordero de Dios. Ahí está el Señor. Él es nuestro Salvador. Y nosotros adoramos a Jesús en esa apariencia sencilla. Otro ejemplo de otro personaje bíblico. San Lucas, capítulo 2, el primero que recuerde su nombre me lo dice. Cuando la Virgen María y San José fueron al templo para ofrecer el sacrificio y presentar al niño, Jesús tenía 40 días de nacido. Había un hombre en Jerusalén que el Espíritu le había revelado que no moriría sin ver al Cristo, al Salvador. Y ese día, movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando se acercó, tomó al niño en los brazos y dijo: Ahora, Señor, según tu palabra, puede dejar que tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. ¿Cómo se llamaba ese anciano? Simeón. ¿Qué es lo que había visto Simeón? A un a u niño. Él tomó a un niño. ¿Y qué dijo que había visto en ese niño? Al Salvador. Solamente con esa fe. Se puede creer en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Si le vemos como niño entre paja junto al buey, algún día le veremos en la gloria. Como rey en la Santa Eucaristía, pequeño le puedes ver en la boda del Cordero, brillará con su poder hoy. Lo vemos pequeño. Los hermanos cristianos no católicos hablan del Señor que camina sobre el agua, que es poderoso, que puede hacer milagro, que puede hacer maravilla. Hablan de su poder, que es grande. Pero se les ha olvidado hablar de su amor Que por su amor el Todopoderoso se hizo pequeño. Si、sí, creemos en el poder de Dios que es grande, pero creemos en su amor que lo hizo pequeño. San Pablo dice: se despojó de su rango y se anonadó. Y se quiso quedar en la Eucaristía, aunque a veces nosotros no podamos reconocerlo, adorarlo y servirle como Él merece. Le voy a contar una historia que le va a ampliar un poco esta meditación. Había una vez un sacerdote muy joven, poco piadoso, pero el papá de ese sacerdote era un hombre muy sabio y muy santo. Tal vez el papá debió haber sido sacerdote, pero él fomentó la vocación en su hijo y el hijo llegó en el seminario, hizo los estudios, lo ordenaron. Pero no tenía la fe y la devoción de su padre, y el papá de este sacerdote joven sufría. Cuando lo veía celebrando la misa, y lo veía así como muy despreocupado, sin mucha devoción, y cuando el sacerdote levantaba la hostia, el papá del sacerdote decía: Pobre Cristo en las manos de Pepe. Su hijo se llamaba José y le decían Pepe. Su papá le decía Pepe, e ¿no? Cuando veía cómo él trataba a las formas consagradas, el papá solo decía: Pobre Cristo en las manos de Pepe. Pues Pepe tuvo un accidente y murió. En un choque con su vehículo, porque era muy joven, corría mucho, murió joven. Y cuando estaba en la misa de cuerpo presente, el cadáver de Pepe tendido, el papá solo decía: Pobre Pepe en las manos de Cristo, pobre Pepe en las manos de Cristo. Ahora el al revés. Primero era pobre Cristo en las manos de Pepe, pero después ya era pobre Pepe en las manos de Cristo. Por eso es importante ese versículo 11 de San Mateo 2. A ver si recuerdan que le dije esto, si、sí、lo vamos a leer, le dije que después de adorarlo. Los magos de oriente se fueron a su país. Dígalo fuerte. Claro que Herodes se puso furioso. Porque ellos pasaron primero por donde Herodes. ¿Y qué les dijo Herodes? Vayan, e n c u e n t r e n l o adórenlo, pero regresen. Aquí a decirme para que yo también lo vaya a adorar. Ustedes vayan, dijo Herodes, adoren al niño, adoren a ese rey, pero vienen a decirme dónde está, porque yo también quiero ir. Pero el ángel del Señor dijo: No contaban con mi astucia. Y en un sueño le dijo a los magos que se fueran a su casa y dejaron a Herodes en la puerta. ¿Y a qué hora van a venir estos que no vienen? Oye, se、si、han tardado. Puso guardia. Ay, me avisan si viene. Y no volvieron porque se fueron, dígalo fuerte. Entonces Herodes se enfureció. Herodes es simplemente una, un instrumento visible del mal, del misterio de la iniquidad, que quiere que tú vengas a la misa. El enemigo de Dios y de los hombres, que Dios reprenda Satanás, vaya, vaya a misa. Adórenlo, cántenle, pero regresan por el mismo camino. Usted vaya a misa, pero siga bebiendo por el mismo camino. No, usted vaya a cantar, pero siga con la otra mujer. No, s í vaya a misa, pero siga usted leyendo las cartas, siga siendo espiritista. Usted vaya a misa, pero salga con los mismos odios, resentimientos, temores, o sea, vaya y regrese por el mismo. Pero si el encuentro es real, si de veras adoramos a Jesús, de cada Eucaristía nos vamos por otro camino, señores, no podemos seguir igual. Porque esa presencia es real y tiene que causar en nosotros efectos reales. No es una presencia virtual, es real. Y de cada misa os salimos más fuertes con su gracia. O salimos más débiles si nosotros no logramos discernir esa presencia. Y no importa por qué camino usted viene, no. Dios nos ama a todos como somos. Voy a hacer una pregunta. El papá del hijo pródigo amaba a su hijo cuando estaba comiendo con los cerdos, ¿sí o no? Sí. Pero tenía un lugar para que su hijo comiera en su mesa. Y cuando el hijo vino, el padre le cambió su ropa, le preparó un banquete. Y cuando el hijo comió, regresó a comer con los cerdos. No, esa comida fue demasiado real. Ese banquete con el padre cambió su historia. No me digas que después de comer con el padre, el hijo volvió donde los cerdos. Hola, los dejé un ratito, pero ya volví. El otro domingo voy con mi padre. Ahí me guardan puesto, que ahí vengo. r e n u é v a me, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. r e n u é v a me, Señor Jesús, pon en m í tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita. Más de ti, ya no quiero ser de cada Eucaristía. Si es un encuentro real con Cristo que está realmente presente, nos debe transformar hasta decir, como dice San Pablo. Ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Claro que todos somos pecadores. Si usted es católico, aprendió desde niño a decir: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Bastará para sanarle. No estoy diciendo que los que venimos a misa somos dignos. Lo que estoy diciendo es que los que salimos de misa salimos transformados por el poder de Jesús. Salimos transformados por su amor. Voy a recordarles el último personaje bíblico, a ver si ustedes lo recuerdan. El que lo recuerde me dice su nombre. Estaba en su oficina cuando Jesús lo llamó. Tenía una mesa llena de monedas, y facturas y cuentas, porque era cobrador de impuestos. Jesús se paró frente a su mesa y le dijo. Sígueme, y él dejándolo todo se levantó y lo siguió. ¿Cómo se llama a veces?、Sí. Mateo. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Mateo, saqueo fue el del árbol. Mateo estaba en su oficina. Ay, pero lo más hermoso es que Mateo iba siguiendo a Jesús. Y él decía, ¿para dónde me lleva? Y ¿saben a dónde lo llevó? A su casa. A la casa de Mateo. ¿Y sabe para qué lo llevó a su casa? Para comer con él. Se sentó a la mesa. Y en esa comida cambió la vida de Mateo para siempre. Después de comer con Jesús, Mateo ya no volvió a contar dineros. Mateo empezó a contar la vida de Jesús. Y aquel que solo escribía facturas, recibos, pagarés, dejó escrito un evangelio: el evangelio según Jesús. Fíjense que de los papeles de su oficina se han de ver p e r d i d o todos. ¿A quién le importan los libros de contabilidad que escribió Mateo? Pero de su evangelio se conservan fragmentos. Aunque no estuviera el original de Mateo, pero están las copias. Pero cuando se descubre una copia, esta es copia de Mateo, de aquello que él era antes.、A、nadie le interesa, tal vez a los arqueólogos. Pero nos interesa lo que escribió después. Lo que tú fuiste antes de tu encuentro con Cristo está en la misericordia de Dios. Pero lo que tú vas a hacer después del encuentro real, con un Cristo real, va a quedar escrito como un evangelio, como una buena noticia, como el recuerdo vivo del día en que en una comida con Jesús cambió tu vida. Pongámonos de pie. Démosle gracias al Señor que nos invita a comer con Él. Dichosos los invitados a compartir de este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para. No importa. Si todavía no puedes comulgar sacramentalmente, dile: ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. No importa si todavía vienes por el camino de Herodes. Lo importante es que en cada Eucaristía, que es un encuentro real con Cristo, Algún aspecto de tu vida sea transformado y renovado con el poder de su presencia. s i d e s e a n adquirir las charlas de Salvador Gómez, las encontrarás en la tienda religiosa en la casa San José de Santa Juliana. Con el teléfono 561-833-561-833-561-833- 1279. Además, ofrecemos una variedad de artículos religiosos como Biblias, libros, rosarios, música y mucho más. Te esperamos, estamos abiertos todos los días. No te olvides, llámenos a los teléfonos 561-833-1279. Nuestro programa El Mensaje cuenta con varios patrocinadores y hermanos que colaboran en este ministerio radial. Entre ellos tenemos a la Cofradía de la Caridad del Cobre, quienes cada último jueves del mes celebran una misa y participan en otras actividades de ayuda a la comunidad. Gracias, Cofradía de la Caridad del Cobre. También contamos con Tulipan Bakery, que cuenta con deliciosas variedades de pastelerías. Llámenos al teléfono 561-832-1501 para obtener más información. También contamos con la ayuda del grupo de oración Nueva Vida en Cristo, que se reúnen todos los jueves a las 7 de la noche en la iglesia de Holy Name of Jesus. Para más información, llame a Elizabeth al 561-683-3032. Si tú quieres ayudar para que este programa siga saliendo al aire y llevando siempre un mensaje de esperanza, llámenos al teléfono 561-371-0496. 561 371 0496 Gracias y bendiciones Equipo de producción Rosa Aurora Hernández Coordinadora Estela Alione Voces Armando García Voces Jorge Bastanzuri Secretario David Pérez Ingeniero de grabación